Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives?, «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa «Cristo». Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Hace cinco años aproximadamente, con el ahora padre Juan Ignacio, misionábamos por un tiempo con chicos universitarios dentro de la ciudad donde y cerca de la ciudad donde estábamos, abajo de los puentes. Era un ambiente bastante sombrío, muchas veces había mucha droga. Eran, íbamos a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, pero siempre una realidad humana como muy triste, Íbamos con chicos una vez por mes, porque, bueno, ese era el tiempo que, que podíamos dar. Y eso incluía también invierno, donde hacía mucho frío, llovía. Y nunca me voy a olvidar una tarde que en el medio de ese panorama gris, en el medio de ver rostros ya marcados por mucho tiempo en las drogas, como ciertas, las facetas como con cambios irreversibles, encontramos una persona con luz en sus ojos. Y empezamos a hablar con él y escuchamos su testimonio y nos contó lo que había pasado. Él había tenido un problema familiar, su familia lo había dejado de lado. Y bueno, sin tener muchos recursos, empezó primero con el alcohol, después con la droga, después empezó a vender droga. Llegó a la cárcel una vez, salió dos veces, salió. Y a la tercera vez pasó algo inesperado. Escuchó hablar de Jesús en la cárcel. Alguien le dio testimonio, él, le contó que Jesús estaba vivo, que había poder en su nombre. Escuchó hablar por primera vez que Jesús lo podía levantar de las cenizas. Y él cuenta que estando en la cárcel, una luz, por primera vez como un rayo de luz, entró en su vida. Dijo, quizás hay una posibilidad para mí. Y a partir de ahí, él se abrió a Jesús, salió de la cárcel y nunca se olvidó que Jesús lo había ido a buscar para que ahora él busque a otros. Y entonces ahora su vida es trabajada en una ONG y se dedicaba justamente a eso, a acompañar personas en la calle y hablarles de la fe y a sacar. Y él tenía ese testimonio. Nadie me va a poder hacer olvidar esto. Jesús me buscó para que yo ahora toda mi vida busque a otros. Y cuento esto porque esa es la dinámica que vemos hoy en el Evangelio, que es impresionante. En unos pocos versículos vemos como este dinamismo que se desata en el Evangelio. Primero Juan el Bautista que había sido buscado ya en el vientre de su madre y ahora empieza a llevar a Jesús a otros. Pasa Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. Y lo siguen dos, Juan y Andrés. Y Andrés pasa todo un día con Jesús y le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y versículos más en el primer capítulo de Juan que hoy nos llegamos a leer, pero sigue, lo mismo Felipe con Natanael. Felipe le dice a hemos encontrado a aquel que habla las escrituras. Es decir, vemos este dinamismo, hombres tocados, buscados, que se dan cuenta que ahora tienen que buscar a otros. Y si analizamos un poco más, vemos que hay como dos elementos que dan mucha confianza, tanto a Juan el Bautista, tanto a Andrés, a Felipe, y hoy nos quieren dar confianza a nosotros para dar testimonio. En primer lugar, la certeza de que Jesús había tomado la iniciativa en sus vidas. Juan el Bautista nunca se va a olvidar lo que le contó su madre, cómo él se engendró, las promesas que escuchó de su padre Zacarías. Andrés nunca se va a olvidar ese encuentro que tuvo con Jesús. Felipe tampoco se va a olvidar. El primer elemento para ser un hombre o una mujer que da testimonio es tomar conciencia que Jesús tomó la iniciativa en mi vida y que ese encuentro... ha producido en mí algo que me trasciende, algo que me sobrepasa. Jesús me ha venido a buscar y eso ya no puede quedar contenido en mi propia vida, en mi propia existencia. No soy una isla, sino que empiezo a ver con fe mi propia vida, descubro la providencia de Dios que también llegó a mí a través de otros y me doy cuenta que, por ahí misteriosamente, pero seguramente, Jesús ha pensado no solamente que un día lo, Él me encontrara a mí, sino que yo también me vuelva un instrumento ...para los demás. Esa primera certeza es muy importante. Descubrir que hay algo que me sobrepasa... ...y que no, quizás hasta ni pensaba... ...pero él vino a mi encuentro. Siempre da mucha confianza... ...esta primera certeza. Y la segunda... ...es que tanto el Juan de Bautista... ...como Andrés, como los grandes misioneros... ...a lo largo de la historia... ...es tener una gran confianza... ...en el mensaje de Jesús... Porque Juan el Bautista tenía la certeza que Andrés y Juan estaban buscando a Jesús, aunque no lo sabían. Andrés tenía la certeza en su corazón que lo que más necesitaba Pedro no era otra barca, otras redes, necesitaba a Jesús. Felipe tenía la certeza en su corazón que lo que más necesitaba Natanael era él. La segunda gran confianza para poder ser un testigo es tener como esa profunda confianza Que incluso los que Jesús me pone cerca, aunque no lo sepan, lo que más necesitan es a Él. Y entonces, no sé si ya les pasó, pero uno se da cuenta, cuando te toca dar testimonio y cuando Jesús te usa para anunciar su palabra, que en el corazón de la otra persona, en el fondo lo que se da es un reencuentro. No es tanto un encuentro, sino que la persona reencuentra algo que en el fondo andaba buscando. Es muy interesante, los, los griegos, sobre todo Platón, tenían esta teoría, que nuestra alma preexistió. Dice, eh, Platón decía, nuestra alma en un momento, en un mundo, él se llama el mundo de las ideas, contempló lo que es verdadero, lo que es bello, lo que es bueno. Y entonces cuando viene a este mundo, cuando toma un cuerpo, él lo veía como cierta debilidad, y se encuentra con algo bello por un paisaje, por ejemplo, Es el alma que se acuerda, eso lo remite a algo que vio. Él lo llamaba reminiscencia. Es decir, como el alma recuerda algo que ya contempló. Pero ¿saben qué? Para nosotros es mucho más que eso. En el cristianismo, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuando un hombre, una mujer, escucha el testimonio de Jesús, todo su ser, hay algo en él que dice, ah, era esto. Aunque no lo pueda expresar bien en ese momento, pero hay una concordancia de todo su corazón, de todo su ser, con la palabra que viene desde afuera. Por eso hay que tener mucha confianza. Es como que en la persona de Jesús, sin poder formularlo así, cuando nos encontramos con Él, es como que nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra afectividad, encuentra unido lo que antes buscó fragmentado, lo que encontró de a poquitas partes. Y ahora lo encuentra y dice, ah, era esto. Hay una gran sintonía. Estos dos elementos dan mucha confianza para anunciar el Evangelio. Y por eso la gran invitación que siento que Jesús nos hace a todos, a mí también en esta semana, es que entremos en esta dinámica. Que podamos en esta semana dar testimonio. Enero es un gran momento para dar testimonio. Pienso dos escenarios, algunos que están trabajando... Vieron que diciembre es un poco caótico, porque estamos todos un poco a mil, y quizás no es el mejor momento, pero enero es un buen momento. A veces un encuentro con la guardia más baja, al compañero de oficina, al que tienes al lado. Y ni hablar si algunos ahora se van en la segunda quincena de vacaciones, es un gran momento para dar testimonio que Jesús vive, de que Él tiene poder. Tres consejos bien prácticos para poder dar testimonio esta semana, siendo este Evangelio. El primer paso muy importante es conectar con la alegría de la fe. Juan el Bautista, aunque el versículo se queda corto, seguro que tenía una gran alegría de haber encontrado a su primo. Y Dice, este es el Cordero de Dios. Al menos uno respira o siente entusiasmo. Andrés seguro que no le dijo, encontré el Mesías. Le dijo, encontrado al Mesías. Le haber gritado, Pedro, lo que estuvimos buscando tanto tiempo que parecía no es verdad, es verdad. Está acá. cerca nuestro. Felipe seguro que con gran entusiasmo eh, contó a Natanael que había encontrado el Mesías. Este es el primer paso para dar testimonio. Conectar con esa alegría. Ahora estoy leyendo las cartas de San Francisco Javier y es impresionante. Él escribe estando en las Indias, en la zona de Japón. Ahora les voy a leer una carta desde Japón. Y le escribe a sus amigos que estaban en París. Y es impresionante porque él daba testimonio por cartas, pero tenían fuego esas cartas. Te llegaba una carta de San Francisco Javier y estabas en el horno, básicamente, porque no saben el fervor que transmite. Y el sacerdote que juntó sus cartas en un momento dice, comentando el fervor, el gozo que, con que el Felipe escribía, dice así. Al contrario del placer, que no se puede irradiar a través del hombre que lo busca, la alegría es contagiosa. Tiene las dimensiones del mundo entero. No se agota ni se enriquece cuando se entrega todo entera. El entusiasmo de Francisco es inagotable. Porque habla por experiencia. Él sabe qué es lo que le promete a sus amigos que les escribía. Son lágrimas de alegría. De esa alegría que impresionaba a los que le veían. Este hombre estaba tan conectado con esa alegría de la fe, y por eso el ejercicio de esta semana va a ser volver a conectar con eso, que lo transmitía por los poros. vivo, Jesús vive, ha resucitado. Entonces, no tenía que hacer un gran esfuerzo para testimoniar. Hasta por las cartas que tardaban dos años en llegar a Europa y dos años en volver, iban cartas llenas de entusiasmo. Volviendo a Japón, escribe, esta es una cita de San Francisco, yo ya estoy lleno de canas, dice, pero en cuanto a las fuerzas corporales, me parece que nunca tuve más que las que ahora tengo. La alegría de ver los que ya son cristianos, los más alejados, me hace no sentir el esfuerzo del cuerpo. Si los letrados en París, se refiere a los que estaban estudiando en París, conociesen el gozo y el consuelo de anunciar la fe, yo creo que dejarían sus dignidades, estudios y se vendrían a Japón. Bueno, imagínense que estás medio tibio y te llega esta carta de San Francisco y decís, al menos no tengo que darle una posibilidad a Jesús. Bueno, este es el primer requisito para dar testimonio. Y los invito en esta semana que conectemos con el gozo de Jesús. El segundo consejo es escribir brevemente mi testimonio. ¿Qué hace un testimonio poderoso? No que sea extraordinario, no inventar cosas que no pasaron, sino que sea auténtico. Y dentro de eso, pensemos desde la lógica de la oratoria, el mejor testimonio es aquel que uno puede expresar con las mejores palabras, que uno puede de algún modo describir más todavía. Juan anotó, eran las 4 de la tarde. Fíjense qué detalle que hizo muy, muy... creíble su testimonio nunca se va a olvidar ese día glorioso que pasó a ver al Hijo de Dios cuatro de la tarde entonces ayuda en un segundo lugar a escribir cosas muy concretas porque eso ancla nuestro testimonio en una realidad, no es simplemente que andaba por ahí y encontré a Jesús, no, estaba así tenía tal desafío pensaba así de la fe, tenía este prejuicio y en ese momento encontré a Jesús, ayuda mucho a darle fuerza y el último consejo y para esta semana, es pensar qué le puede ayudar a la persona al cual Jesús me invita a dar testimonio, conectar con esa persona. Por ejemplo, Juan el Bautista podría haberle dicho muchas cosas a Juan y Andrés de Jesús, él conocía a todas, pero él sabía que lo que más les iba a llamar la atención es contarles este es el Cordero de Dios, este es el que va a dar la vida, ¿se acuerdan? Seguro que sabía que Juan y Andrés habían escuchado Isaac, ese Cordero, ese sacrificio, que era una imagen, Y entonces le dice, este es el Cordero de Dios. Andrés, a su hermano Pedro, enseguida sabía lo que significaba el Mesías para Pedro. Y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y enseguida Pedro va. Natanael, se ve que conocía las Escrituras. entonces Felipe les dice, hemos encontrado a aquel de que habla las Escrituras. Si es el tercer paso que ayuda mucho es conectar con quien Jesús me envía. No solamente preguntar qué decir, sino cómo decir. Y seguro que es distinto a lo que pasó en el Evangelio. Pues imagínate, salimos de acá y te encontrás con alguien en la estación de servicio y le dices, He encontrado al Mesías. Eh. Te vas a mirar y decir, ¿Qué le pasa a este? ¿Quién, quién es, ¿Qué significa encontrar? ¿Quién es el Mesías? Estamos en un mundo post-cristiano. Pero hay que hacer ese ejercicio. ¿Cómo conectar de todo lo que hizo Jesús en mí? ¿Cómo puedo sintonizar con esa persona? Os bueno, los invito y me invito a lanzarnos en esta semana, más allá del feedback, más allá de lo que nos digan. que podamos dar testimonio con audacia y van a ver que como una corona después de dar testimonio vi una gran certeza en el alma Señor vos me buscaste para que yo busque a otros eso os invito a cerrar los ojos en este momento Jesús te damos gracias en esta tarde también por ese momento ese día como fue transformador para la vida de Andrés y de Juan. Ese día que fue a las 4 de la tarde en nuestra vida, que te apareciste glorioso, te manifestaste. Gracias por tu iniciativa, Jesús, en mi vida. Reconozco, Señor, que fuiste tú el que me vino a buscar, quizás sin pedirlo, sin... Esperar tanto, tú viniste con poder. Por eso hoy te pido que hagas de mí un testigo en esta semana que pueda anunciar con palabras y testimonio que tú vives y reinas.